dirán que no murió iremos por San Telmo Barraca, Puente, Alsina y en flores dejaremos prendida en un barcón la vieja serenata que nadie, nadie, nadie olvida muchachos esta noche habrá recordación mujer, mujer no te olvides de y aquel aquí. que fue y te cantó en noches de luna llena su amor y alelocar dentro de él, la dolencia que FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a telewradiografica.org.ar Información política y sindical de la ciudad el BIS y el mundo a palabra de dos protagonistas el Jornal Nacional e Internacional los acontecimientos del deporte la cultura y toda la actualidad telewradiografica.org.ar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 corre en el eje vení a la señal de lunes a jueves entre las 18 y las 20 los viernes desde las 19 en La Gráfica En La Gráfica los únicos operadores son los técnicos Radio gráfica, una radio de bandera Fin de Espacio Publicitario Último tramo, ahora sí, último bloque de la semana para desde el barrio. Le damos la bienvenida nuevamente a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo va? Hola, Lauchita. ¿Cómo andamos, Leila? ¿Cómo andan? Bien, bien acá. Con eh, una jornada nublada, ¿eh? Seguimos con el cielo nublado. Eh, la temperatura mejoró, naturalmente, desde que empezamos subió 9 grados. Estamos en 16.4. Es probable que hoy pasemos los 17. Es probable, digo, ¿eh? Igual está muy frío, ¿eh? Yo estoy con campera dentro de casa. Eh, bueno, estamos ahí ventilando la casa también y eso tiene mucho que ver. Entra mucho viento. Eh, pero bueno, es una jornada... Espero que sea la última de este invierno, en serio. Uh -huh. Espero que mañana las cosas cambien un poco, ¿no? Claro. Eh, para ya disfrutar de, de, de, del fin de semana. Sí. Bueno, eh, que lo eh... no voy a disfrutar a media, porque mañana voy a... Por la tarde voy estaré trabajando para, para el club de música, ¿no? Uh -huh. Así que bueno... Eh, pero, tengo entendido pero, que ha aflojado un poco el problema incendios en el norte de la provincia, digamos que se han ido paulatinamente controlados, sumada a algunas precipitaciones que hubo. Sí, exactamente. Yo te comenté el otro día que voy, me comentó que llovió en la zona de Quebrada de la Luna, eh, Valle de Hongamira. Hoy una compañera ahí de la radio de Capilla del Monte que habló con Lucas también, uh -huh que eh, eh, había caído una importante cantidad de agua, eh, eso morigeró la situación. Digamos que hoy los bomberos en toda esa zona están en lo que se llama guardia de cenizas, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Guardia de cenizas porque en algún momento puede propag puede propagarse algún fuego en algún lugar de la zona. Entonces hacen una guardia de cenizas por 24, 48, 72 horas, depende, depende de la magnitud del incendio. Este fue un incendio de gran magnitud, ¿no? Entonces están ahí alertas por las dudas. Y me parece muy bien que estén. Bien, bien, bien, importante, porque así, a diferencia de Córdoba, en Paraná los incendios, en la zona del delta del Paraná, los incendios continúan. Eh, mm -hmm. Y bueno, sigue la, la preocupación allí. Pero este de a poquito creo que el Ministerio de Ambiente, la, las policías provinciales van a ir pudiendo controlar. Ojalá si sea, porque si no vamos a seguir perdiendo hectáreas en, en la zona totalmente ¿Vos, vos sabés que el otro día había conocido un estudio a través de la periodista noelia barralgrijera donde hay un hay un hacenado ahí en la zona de tras la sierra cerca de nono y en un lapso de cuatro años esto tiene que ver con los incendios intencionales ¿eh? Eh, hubo en cuatro años 280 incendios ¿Qué me contás Uh -huh. nada claro, es casuales ¿eh? claro y tiene mucho que ver también nada con casual, en córdoba eh? con el desarrollo inmobiliario digamos luego de los incendios claro. se instalan o, o countries o zonas de cabañas o residenciales exactamente exactamente exactamente es así 280 en la zonas no no se produjeron entre 2016 2019 2015 2019 una barbaridad ¿Cómo puede ser eso? es muy es muy raro, eh, pero bueno, de esto lo, lo estábamos hablando siempre, ¿no? Vos lo hablabas con con relación a los a los incendios que tuvieron lugares ahí en Entre Ríos y en la zona del Delta bonaerense, en Santa Fe, vos comentabas eso también, ¿no? Para para hacer forraje, uh -huh. algunos queman los campos para para dedicarse al tema del forraje, ¿no? Claro, eh, a ver, tiene que ver con la expansión de la de la frontera eh, agropecuaria de la soja específicamente. Lo que hacen los productores es Hoy por hoy hay campos que lo ocupan las eh, las vacas, digamos la ganadería. Esa y hay otros campos que son los que hoy están quemando, que son los que no son hoy día improductivos. Al arrasar con todo, claro, de, a las vacas, digamos al ganado, lo pasan al, a lo que fue quemado, que ahí pueden pastar y donde estaba el ganado empiezan a plantar soja. Entonces se gana terreno Digamos, productivo uh -huh. eh, A costa de zonas sí. de humedales Zonas este, de, de cuidado que, que deberían ser protegidas ¿no? Ambientalmente Entonces se desplaza eh, Se desplaza lo que debería cuidarse Para poner o el ganado que... Y donde estaba el ganado, ponen la soja Que en total la soja la crece en cualquier lado sí, En pos de la ganancia este, En pos de, de una mayor, una mayor eh, superficie De, de, de, de, de cosecha uh -huh. Sí, lo bueno, ahora, lo bueno ahora que la zona digamos de Punilla, acordate que ese incendio se extendió no solamente en Punilla, eh, sino que abarcó la zona de Copacabana, Pan de Azúcar, muy cerca de Cosquín. Después pasó a la zona de Casabamba, que eso es comuna San Roque, donde está el lago San Roque, donde se comunica el lago San Roque con el río Suquía, y llegó casi hasta la calera. Eh, la verdad que había mucha preocupación, hubo 600 personas, recordamos, evacuadas, Eh, más de una treintena de casas destruidas, eh, fue realmente muy complicado la situación ahí, eh, y bueno, alguna por suerte muchos de los habitantes de una gran mayoría han vuelto a sus casas, habrá que ver qué ha pasado con esta gente que se le quemó la casa, ¿no? El gobierno tendrá que prestar alguna ayuda económica, para construirle una nueva casa o pagarle una, una indemnización, ¿no? Sí, se había anunciado eh, un plan pero, de emergencia, pero, ¿no? Pero, fue, que, que tenía pero como... fue muy bravo, fue muy bravo, fue muy bravo. Sí, Leila, perdóname. No, digo que se había anunciado un plan de emergencia. Eh, Exacto. Y la idea era destinar recursos a todos esos sectores afectados por por el fuego y entre ellos quienes habían parti, perdido su vivienda o buena parte de de sus objetos personales en los incendios, así que esperemos que se pueda cumplir y en que se pueda acceder casos, fácilmente. Eh, claro, en algunos casos hubo pérdidas parciales, sí pero en otros fueron destrucción total de las viviendas. no uh -huh. eh, En el caso, me acuerdo de que... Bueno, cuando ¿Te acordás que pasamos el audio de Boy? De mi amigo Boy Brussone, actor, periodista. Uh -huh. Bueno, eh, por suerte Boy, como decía vos, Boy está rodeado prácticamente, yo te diría, de, de, de, de fauna, de flor y fauna, de las dos cosas. Y Boy estaba me contaba que en los días que no tenían luces estaban ahí en alerta, ¿viste? Si bien tenían estaban realmente munidos de de, de, de productos para para alimentarse y para para para curarse, tenían todos los implementos habidos y por haber porque porque se trabajó muy bien en ese aspecto, me decía Boy que estaban en alerta, no no dormían tranquilos por temor a que se generara Fuegos cerca de su casa Por suerte, en suerte no les tocaron a ellos uh -huh. Pero el panorama, como él lo pintó Como trazó el panorama Era realmente un infierno Dantesco, ¿no? Uh -huh. Claro Sí, sí, una situación tremenda Que bueno, ojalá que, que se pueda controlar Hay muchos Hay muchos problemas, digamos, que tiene que afrontar Alberto Fernández esta, en esta etapa Pero bueno, para eso está el gabinete, che este, Esperemos que lo pueda atacar Sí, puedan yo no Eh, la verdad no sé qué cuál fue el resultado de la recorrida de, de Cabandie. Yo no lo escuché a Cabandie después de toda la recorrida que hizo por Córdoba y por las provincias eh, del litoral. No no sé a qué conclusión llegó Cabandie, pero imagino que debe estar trabajando a este respecto, ¿no?, para para paliar este problema que sigue siendo grave en la zona del Delta Paranaense y en la zona Entre Ríos, ¿no? Uh -huh. Sí, tendría que salir a dar declaraciones Seguramente, este, por lo menos Claro, cuando... yo no escuché ninguna declaración Ni sé si, si habló Por ejemplo, en el caso de Córdoba Si habló con las autoridades provinciales Claro, a ver, yo cuando, cuando estuvo Probablemente, digamos, seguramente habrá Charlado, pero no, no hicieron Conferencia de prensa luego No no hay una este No, no, no sé, no se conoce de, Demasiado de, del accionar Eh, el último claro. tuit, digamos, lo que presentó Cavendío fue ¿Para dónde está mirando la justicia federal con asiento en Exacto. Paraná? Claro, le tiran la pelota a la justicia. Apagamos el fuego y a los pocos días lo vuelven a prender. El juez federal Alonso claro. no está actuando, debe apresar urgente a los responsables del ecocidio. en lugar de cada uno de ellos es la cárcel. Es decir, claro. eh, bueno, la, la necesidad de que actúe la justicia porque... Hacia lo mismo, se apaga, los bomberos se el sino, pero los vuelven a prender y no hay eh, responsabilidades eh, judiciales, y asimismo sí, abogó sí, sí, por sí, sí. la aprobación de la ley de humedales que se está tratando en el Congreso que, que estuvimos charlando con, con Leo Grosso que, que es el impulsor eh, así que bueno, ojalá que, que se den todas estas eh, iniciativas y que el acuerdo como señalábamos más temprano, el acuerdo en noviembre con, con China por, por la producción porcina pueda Eh, ser bien controlado también, porque económicamente va a ser importante, pero debe ser bien controlado. Lo cierto es que, bueno, de acuerdo a estimaciones satelitales, quedaron arrasadas 40.000 hectáreas en esa zona, eh, y otro tema que tiene que ver con el bosque arrasado, eh, mira acaba de salir una noticia... Eh, que dice que de la superficie quemada, más de 3.000 hectáreas son de bosque nativo. ¿eh? Uh -huh. Le Leila, Laucha, uh -huh. son de bosque nativo. La provincia de Córdoba convocó un plan de reforestación ambiental para los próximos dos años. Esto es reordenamiento del suelo para un monte que ya se dio en un 97%. Mirá vos, ¿no? Eh, 27.153 hectáreas es el dato que revela las imágenes del Sentinel-2A, un satélite de la Agencia Espacial Europea, de distribución gratuita. En rigor se está hablando de 40 también, ¿eh? Uh -huh. Que cada dos días repite el mismo trazado de ruta y permite hacer un seguimiento bastante rápido de las zonas afectadas por los incendios de Córdoba, ¿sí? Se trata de un dato blando porque puede haber un cierto error y podría llegar a 30.000, ¿sí? claro El técnico de la, de la agencia de extensión INTA en Cruz del Eje eh, Dijo que lo que está claro es que fue un fuego muy grande Con mucha afectación Y quien hace tiempo, este señor eh, ha desarrollado también, Nicolás Mari Un sistema de, de alerta y respuestas tempranas a incendios de vegetación En lo que va del año, la cifra total del acumulado de tierras arrasadas por el fuego ...suman 48.000 hectáreas... ...y esto se dio en tan solo cuatro meses... ...¿está? 48.000 hectáreas arrasadas en cuatro meses... ...la dimensión fue tal... ...que el gobierno provincial declaró la emergencia agropecuaria... ...que eso lo comentamos... ...y las localidades afectadas fueron catalogadas como zona de desastre... ...en cuanto a la vegetación perdida... ...el 50% de lo que se quemó corresponde a arbustales y matorrales... ...el 38% a pastizales y el 12% a bosque nativo, uh -huh. es decir, 3.000 hectáreas. claro Ese 50% de arbustos y matorrales, seguramente en el pasado, gran parte era bosque, y en lo que se llama la sucesión ecológica, después que se quema la vegetación, en el rebrote, el bosque puede haberse arbustizado, uh -huh. que es un proceso muy común en ambientes que están sometidos a pulso de fuego, es decir a una alta frecuencia de incendios. eh claro. Interesante el estudio. eh Sí, sí, habría que reforestar en esos casos. Recuperar claro, claro, la flora exacto. original. Claro. Sí, exacto, pero, sí. fíjate que lo que explica el informe, que con esos porcentajes se puede hablar de la necesidad, como bien dijo Leila, de reforestar, restaurar, porque los espacios que se queman son los relictos de bosque, es decir remanentes que sobreviven, entonces estamos hablando de estos últimos restitos de bosques nativos que se están quemando. ¿eh? Uh -huh. Bien, Claudio, estamos llegando al final de esta semana, ¿qué tenemos para deleitarnos hoy? Bueno, hoy